Bueno, Muy contento de estar nuevamente en este evento tan importante para el Distrito de Desarrollo, que es el evento、eh, hecho por el Club de Cazadores este, de la Corbina Negra, las 24 horas de la Corbina Negra. Este, la gran cantidad de gente que ha venido realmente este, ha sido un éxito y es f r u t o de un trabajo de s d e el Club de Cazadores todo el año. e sepa simplemente, estoy muy cerca de él, que termina este evento ahora y el lunes o martes están reunidos nuevamente para programar el que viene. Y ese trabajo de todo un año hace que puedan tener estos premios importantes, donde la gente, atrás del deporte atrás de los premios, este, nos trae al d i s p e c t o de Desarrollo un tiroísmo, una cantidad de gente d t i r o s m o que le agradecemos mucho al club y le deseamos que. Tenga durante los próximos años la misma forma de trabajar porque es todo un éxito. Tienen importantes realizaciones en tres arroyos también con la fiesta de trigo, algo muy importante. Un turismo a lo largo de todo el año, en invierno, otoño también ofrece tres arroyos、sí. y todas sus zonas. Sí. sí, realmente nosotros apoyamos mucho este tipo de eventos porque bueno, este con la pesca después tenemos. De los primeros días de marzo, del primero al 4 de marzo,、eh, la fiesta provincial del trigo, donde tenemos una gran cantidad de gente que viene de afuera, con números artísticos muy importantes, este, también con un esfuerzo muy、bueno, grande en este caso de la gente de la m u n i c a l i d a d Pero bueno, año a año, ahora estamos en las 43 fiestas, vamos creciendo, vamos haciéndolo este, más, este, más importante en cantidad de gente. Allí pasan. de 50 a 60 mil personas d u r a n t e l a f i e s t e s y eso al distrito le hace mucho t i e m p o c ó m o viene el sector agropecuario? ¿Cómo? La actividad financiera también entre desarrollos económicos teniendo en cuenta que hay importantes fábricas. Mira, el sector agropecuario ha tenido una muy buena cosecha fina, a c a l e n t a b a o llega a las próximas semanas, las semanas anteriores hubo una gran este, expectativa con la cosecha gruesa que se、sí. ha deshiclado un poquito en las últimas semanas con un poco de falta de lluvia. pero de c u a la q u i e r m n e r a yo cosecha r e que va a r una buena o también con esa y eso ha、uh, sumado a la YouTube, que ha sumado al comercio, que que me trata y todo esto, creo que,、eh, que tenemos un, un distrito bien afianzado, bien colocado, por eso hacemos mucho hincapié en lo que es la, la, el turismo, porque por ahí nos faltan todavía los 75 kilómetros de playa que tenemos, este, una cantidad más importante de l turismo. Lo estamos logrando año a año, pero bueno, entiendo para mi manera de ver, es una fuerza económica, un pilar económico del turismo que está doliendo. Casa, que también el año, a año va a ser la segunda, la décima segunda vez que transmitimos el evento aquí. Bueno, en nombre de LO32, Radio Coronel Abarría, agradecerle porque siempre nos m e t i m o s muy a gusto、eh, trabajando aquí en esta ciudad tan importante q u i está donde c o y por supuesto, en su partido. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes aquí, que nos ayudan a difundir lo que hacemos en nuestro distrito. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien. Este, nosotros hacemos mucho hincapié. a t e n d e r bien a toda la gente que viene con ustedes a trabajar con la prensa desde afuera porque son también pilares que nos ayudan a difundir nuestra actividad. Gracias simplemente, gracias. gracias a ustedes.